Que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y v i o desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron. Aquella es Bethsabé, hija de Eliam, mujer de Uriah Zeteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo: Estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: Envíame a Urias e t e o Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a u r i a s Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo u r i a s de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas u r i a s durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: u r i a s no ha descendido a su casa. Y dijo David a u r i a s No has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y u r i a s respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a u r i a s q u e d a t e aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó u r i a s en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de u r i a s Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urias al frente, en lo más r e c i o de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urias Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: Cuando acabéis de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de j e r o b a l ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: También tu siervo Uriaz Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Uriazeteo. Y David dijo al mensajero, Así dirás a Joab, No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad, Hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de u r i a s que su marido u r i a s era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.